Entramos en la hora del café y en la hora del café hoy tenemos Xavis eh, Xavis ¿sí? eh, eh, no es que hablemos de de Avis que sí, también, hablamos de Avis Pero, ¿ustedes recuerdan que antes nos decían, es que tienes que escultar, tienes que escuchar al avi, al abuelo? Pues sí, de esto va un libro, escrito por un hombre de televisión, un hombre que nos ha dejado muchas veces con la boca abierta, porque hay entrevistas que marcan, y mucho. Josep Puigbo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar en tu programa. Pues mira, eh, nosotros teníamos ya ganas, eh, yo he tenido el libro que he estado mirándolo bastante y te voy a decir una cosa, no sé si lo has hecho a posta o no, pero quien se lo lea va a llorar un poquito, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, me, pues me alegro que el libro genere emociones, ¿no? Es que emociona y muchísimo, lo que yo creo que mejor que tú, nadie, para decirnos qué es lo que pasó por ti porque para elegir 13 personajes como los que nos propones en este libro, algo pasó por tu cabeza, ¿no? ¿Cómo fue, primero, el nombre del libro? Y luego, eh, pocos libros van eh, subtitulados. Xavis, Jung del Silencio y de la Queixa. Lejos del silencio y de la queja. ¿Por qué? Uh, bueno, uh, de hecho, el, el título del, del programa, uh, es Xavis, y es un programa que, que TVT Televisión de Cataluña había hecho ya en temporadas anteriores y por tanto pues aquí no hay más secreto que seguir digamos con lo que con lo que tv3 y canal 33 ya había hecho cuando nos ofrecieron de coproducirlo no uh -huh. eh, en todo caso de lo que me siento más autor aparte de las entrevistas es del subtítulo del libro porque es un poco mi, mi visión de, de todos estos personajes es decir el eh, Yo creo que en el prólogo del libro lo cuento un poco. Uh -huh. en el Digamos, la sociedad podría dividirse en dos partes, ¿no? Una parte es aquella gente que se refugia en su en la comodidad de su ámbito privado, que participa poco de la, de la actividad social, personas que, que viven en un mundo pequeño, recurrente, eh, y que que pasan un poco de todo, digamos, ¿no? Yo digo que estos son los del silencio, uh -huh. ¿eh? que tendrán sus razones, pero no deja que, por más razones que tengan, eh, no dejan de ser los del silencio, ¿no? Uh -huh. Y digo que en el polo opuesto están aquellos que podríamos eh, llamar de eh, los indignados, los desmotivados, los desanimados, los pesimistas, ¿no? Uh -huh. eh, que son aquellos que, además de serlo, tienen un a, a mí a mi parecer una una una virtud o defecto digamos grande que es que intentan contagiarlo a los demás ¿eh? uh -huh. y, y eso sí que a mí me, me, me, me subleva un poco no y estos son los de la queja yo digo que entre los del silencio y los de la queja hay un tipo de personas con una actitud positiva ante la vida que eh, con que han sido personas que se han esforzado mucho, que la mayoría han vivido casi todo el siglo XX, es decir, han vivido más, más de una guerra, alguna más cerca, alguna más lejana, eh, que, y que a pesar de todas esas dificultades, pues han, han sobrevivido eh, y son un ejemplo para los demás, ¿no? Uh -huh. y, y, y para mí estos son los sabios. Y Bien, entonces son... los sabios, perdóname, sí, los no, sabios no, no, que los has escogido... Que salen... ¿Por qué los has escogido? Porque bueno hay muchísimos, hay 13, ¿no? Sí, aquí hay 13 hay 13 sabios, pero de hecho tenemos ya grabados 26 más que se van a emitir a partir de septiembre uh -huh. y espero que, que los 13 más 13 restantes que no aparecen en el libro sean objeto de dos libros más en, lo, en el próximo año, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo los elegimos? Pues bueno, los elegimos en función de varias coordenadas. Una es la edad, más de 70 años eh, otra es eh, un poco la paridad no siempre lo conseguimos hombres mujeres otra la profesión eh, eh, intentamos que no haya más de un eh, invitado que, que sea que tenga la misma profesión que otro no uh -huh. eh, y, y bueno eh, con toda esa y, y luego otra variante que haya eh, personas muy conocidas y otras menos desconocidas pero no por ello menos sabias no Y, y este es un poco, digamos, el, el, el puzzle que tenemos que, que, que cumplir de acuerdo con Televisión de Cataluña. Piensa que en el libro salen 13, pero sí. hemos grabado ya 39. Wow. Y, y tenemos tenemos cuerda para ratos y la audiencia no se cansa y TV3 quiere continuarlo, ¿no? Uh -huh. Por tanto, este es un poco el concepto del programa. Eh, dentro de la primera temporada de entrevistas, y eh, ¿quién ha faltado? ¿Quién te hubiera gustado tenerlo? ...hombre, me hubiera gustado tener... ...a uh, dos personas... ...una la conocía, la otra no... ...que murieron... Uh, ...mientras estábamos tratando de convencerles... ...para hacer la entrevista, ¿no?... Uh -huh. ...una persona es Jaime Arias... ...es un periodista de La Vanguardia... ...que después de la muerte de Carla Sentís... ...era el, el periodista del siglo 21 ...que vivió episodios históricos muy importantes... ...Jaime Arias... ...articulista, columnista de La Vanguardia... ...pues murió... Eh, ...cuando habíamos ya hablado con él... ...y nos había aceptado venir al programa... Eh, eh, ...tuvimos que anularlo... ...estaba en cama y lamentablemente pues... ...ya no se recuperó... ...y la otra persona es una actriz... ...a la cual no tuve nunca el placer de conocer... ...pero que me hubiera gustado muchísimo... ...que hubiera participado en el programa... ...hablamos con ella... ...no sabía lo que le pasaba... Eh, Eh, nos encontraba muy bien y nos dijo mira, cuando me encuentre bien, eh, adelante con el programa que era analizarán la actriz, ¿no? Oh, sí. De aquí dos... de Esparraguera. Eh, exacto, son dos personajes. Eh, Ana es de Esparraguera, ¿era de Esparraguera? Sí, son de las dos de Isarán. ¿no? Ah, pues bueno, esta persona sí que me supo muy malo junto con Jaime de no poder hacerlos, ¿no? Mm. Bueno, pues eh, ya nos hemos estado poniendo melancólicos, vamos a... a... ¿A levantarnos a levantar un poquito? Llevar, sí, llevar. a levantar el ánimo. Sí. Y bueno, para ti te... piensa, piensa una cosa, que el riesgo con estos invitados, es esto. el riesgo justamente es la edad, ¿no? Correcto. Piensa que hay entrevistas a personas de noventa y pico años, sí que, af, que afortunadamente se encuentran muy bien, pero claro, la edad es la edad, ¿no? Y, a, y llegar a esa edad, eh, cualquier... Ya el primer reto es este. Claro, cualquier <risa> pequeño percance pues puede ser grave, ¿no? Y por y cuál... tanto es un riesgo que corremos. En el libro, eh, ya digo, hay 13, ahora los nombraremos o los nombrarás eh, a medida que vayamos hablando. Eh, ¿Cuál de ellos eh, es el que mayor impacto te ha dejado? Pues bueno, uno, uno así en su integridad, yo diría que es una mezcla de, de, de, de los 13, de, de, de, de, de, de, de cosas de cada uno de ellos, ¿no? Hmm. Por ejemplo la, la, la emoción de, de, de Joan margarita el poeta no la, la emoción que transmitió toda toda la entrevista eh, eh, el sentido común de de ricar forneza que es el único sabio que, que es el único sabio que, que murió mientras estábamos haciendo el libro ¿no? y me suppo muy mal porque sé que lo hubiera hecho mucha ilusión mm. veces nos volvemos durantecoles otra vez pero claro Sí, eh, es, que, es, el, es, es el riesgo de este programa ¿no? eso, eso es eh, Bueno, pero yo sé que y también te has reído, al menos has sacado la también, mueca También, también, ¿no? <risa> a mí me cuesta un poco reír Lo sí, sé, gente, lo sé Tengo fama de serio, pero es que claro, eh, no se puede reír siempre, se puede sonreír cuando hay algo interesante Pero, pero los recuerdos, eh, eh, pues muchas veces sí que hay recuerdos agradables, ¿no? otros no tanto. Pero ¿sabes qué pasa? Que acostumbrado a presentar informativos durante muchos años, de los informativos, digamos, el margen para sonreír era poco, porque normalmente las noticias que contamos Correcto. no son muy alegres. Y eso supongo que, que marca un poco, ¿no? Hombre, Pero bueno, de lo que te decía eh, Roger Capdevila, entrañable, la humildad de la ilustradora más internacional que ha tenido Cataluña, ¿no? conocida en todo el mundo. O sea, cada uno me transmitió emoción, sentido común, humildad, conocimiento. Por ejemplo, Luis Duc, un monje de Montserrat, antropólogo, pensador, un tipo interesantísimo, ¿no? que decía que que lo que no podemos empalabrar, lo que no podemos expresar en palabras no existe. ¿no? Y de ahí el misterio de Dios, él contaba. ¿no? Eh, o sea, de cada uno yo, la verdad, he aprendido muchísimo. No solo por lo que me han dicho, que también, eh, que es lo que han visto los espectadores, sino por la preparación de, de, de hacer realmente una inversión en la vida de cada uno, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, ya te digo que dentro de un momento te diré de alguno que nos ha llamado mucho, bueno, al menos a mí, eh, el pasaje, uno de los pasajes me ha dejado eh, muy, muy motivado, ¿no? Sí, claro. Pero, de, sí, ya te diré ahora. ¿Ves? Veo que estás más curioso que yo, ¿eh? Claro, claro, curioso, claro. <risa> bueno, eh, mira, como curiosidad, eh, entre una cosa y la otra, Los Reyes. Eh, ha sido compañero de Leticia. Hombre, Nos apartamos pues, un poquito del libro. Ya, ya, ya me extrañaba a mí que, <risa> que, que, que no, no habláramos de este tema. Pero bueno, <risa> ya me extrañaba. ¿Fue buena compañera o qué? Muy buena compañera, sí, sí. Y no lo digo... Y yo cuando me preguntan esto que estos días pues en algunas radios amigos míos me han llamado y yo siempre digo que yo no conocí a la princesa de Asturias ni a la reina de España. yo conocí y trabajé con una señora periodista como yo que se llama se llamaba como periodista Leticia Ortiz Rocasolano uh -huh. y yo puedo hablar de esa época no de hace 10 años y, y y por tanto yo solo puedo hablar bien de ella porque como periodista era una persona eh, muy profesional muy vital ambiciosa pero ambiciosa no en sentido periodativo no sino la ambición de hacerlo cada vez mejor y no y la verdad es que nos entendimos muy bien yo guardo muy buen recuerdo de aquella época y sé que ella guarda mmm, también un buen Recuerdo mío porque me lo ha dicho en más de una ocasión eh, cuando dejó Televisión Española y coincidimos, ¿no? Hay sostener porque compañeros, por Dios. Yo no lo puedo hablar bien de ella, no, no, no podría hablar mal, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar bien y vamos a hablar ahora de, de tu libro de nuevo. No sí. quiero que me hagas como Umbral o cualquier otro que no, que sí. se hable de mi libro. Y, no, bueno, sí. pues bien, hablaremos de su libro. <risa> claro, claro. Mira, no, yo sí, sé no una, una anécdota que no sé si lo saben todos. A ver... Eh, presentaste el libro en San Jordi, sí. hiciste algo que, que sorprende a más de uno, y el primero, con lo serio que eres, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo que qué hiciste? Vamos a ver, tus libros no se vendían, me parece a mí. No, lo vendía yo. ¡Ah, eso! ¡Ahí estaba claro, claro, claro, yo... yo... Yo quiero hacer el segundo libro de sabios con trece sabios más y un tercer libro con trece sabios más. Están grabados y lo quiero pasar al libro. Pero claro, la editorial editorial Meteora, con dos personas estupendas como son Jordi y María Dulós, María Dulós y Jordi, porque aquí tanto monta, monta tanto, uh -huh. pues sé que eh, me permitirán que, que, que llevemos a cabo otra edición de este libro si en el primero, hombre, pues... Eh, Eh, digamos los números eh, cuadran, ¿no? Claro, pero, por tanto yo sé que un libro como este, que no es una novela, que no será un bestseller, que es un libro de, de ensayo que pone entrevistas, aunque no son entrevistas transcritas literalmente, Correcto. sino trabajadas con acotaciones mías de, de sobre que sobre cosas que el espectador no vio, yo sé que este libro si yo no me pongo a venderlo y la editorial por sí solo sí se venderá, pero a quizás no llego al mínimo exigible para la editorial no y por tanto era mi primer san Jordi yo siempre san Jordi lo había vivido desde el otro lado del mostrador que era como periodista entrevistando escritores uh -huh. y entonces me tocó a mí ir a firmar mi propio libro la cual cosa no, eh, no dejaba de ser para mí un eh, una, no, una novedad y me hizo muchísima ilusión y por tanto yo intenté eh, incluso yo llamaba a determinada gente que me conocía o que me miraba y tal y digo oiga no me mires solo. Compre, compre el libro, si usted seguía el programa ten, eh, verá que en el libro hay otra dimensión de las entrevistas y tal y así vendí muchos y vamos a ver, así vendiste muchos te refieres a eso, supongo y, ¿no? y tanto que sí hombre, si sucedió algo más también puedes contarlo, ¿eh? que no, no se escucha nadie no, no, no, no <risa> supongo que alguien te lo ha contado a ti esto ah, ¿No? pero, no, pero lo ha contado un pájaro un pajarito que había allí por las ramblas vale, vale, vale, vale. muy bien, muy bien <risa> Muy bien. Linda, oye, una cosa. Eh, supongo que cuando llegaste a casa, como sé que eres un padrazo, ¿Sí? eh, al niño le cuentas cuentos. ¿No le, contar, le le contarías lo que pasó o no? Lo que pasó cuando que te pusiste a vender tu libro. Ah, no, eso no se lo dije. Oh. Esto, cuando sea mayor, ah. dice, eh, el libro se lo dediqué eh, también a mi hijo, ¿no? Correcto, eh, pero a mi hijo le estoy leyendo ahora. Un, un cuento ¿Mm? que creo que que yo no leí de pequeño ni de mayor y que ahora, pues más de mayor lo, lo leo, pero se lo leo a él y, y me lo leo a mí mismo, que es el, el Principito, el, el, el Petit ah, Prince. Y, y, y ahora se lo estoy leyendo. Sabis ya lo leerá cuando entienda perfectamente el sentido de las entrevistas. no ahí, ya, ahí. Llega, ya llegará, ya llegará. Ya llegará, dice. Bueno, eh, el libro, como tú muy bien has dicho, eh, yo creo que lo estamos vendiendo muy bien ahora eh, Hay una de las cosas que también es muy emotivo Y por tiempo, porque tengo dos invitados aquí en el estudio sí. Me va a faltar, porque estoy encantado de poder hablar contigo de esto a eh, la Adameva Mara, Gloria okay. eh, Te ayudó muchísimo, ¿no? A mi madre, sí, sí, sí Como, dedicar... digo, como digo ahí, digo es la sabia, es la sabia más sabia que, que conocí. Murió hace, mira, el día 15 de este mes, o sea, hace muy pocos días, hace dos años que murió. No pudo ver el libro. Sé que estaría orgullosa de, de ver este libro, pero en todas las entrevistas hay mucho de ella también, ¿sabes? Mm. Y, y por tanto lo dediqué a ella, a mi mujer, a mi mujer dulos Dulós, sí. donde pongo en la dedicatoria, por las horas que le debo, porque este sí. libro me ha robado muchas horas que seguramente tenía que estar con ella, y a, y a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y, por tanto, si en el libro hay muchas emociones, para mí, digamos, esta página con tan poca letra que son las tres dedicatorias, quizá es la parte para mí más sentimental y más emotiva del libro. Uh -huh. Bueno, mira, yo eh, voy a resumir un poco, eh, y yo creo que no es falta de respeto, pero sí quiero que... Al menos llegar a ese punto, ¿no? Al punto de las emociones. Eh, Asuncio Balague. Eh, aquí es una mujer apasionada, eh, pasión por vivir la vida. Una mujer eh, que, bueno, eh, mujer de Paco Raval. Eh, sí. Muy poca gente conoce la intensidad de esta mujer y del trabajo de ambos, ¿no? Eh, a mí me deja perplejo porque yo... Eh, te lo voy a decir La página 33 La página 38 Y la yeah. 51 Era para leerlas a, a aquí en directo Pero me faltaría muchísimo programa Y para hacer las cosas a medias no se hacen Pero yeah. qué es A ver, de la forma en que lo explicas tú eh, Asuncio Balaguer Te tuvo que impactar mucho Mucho, sí Sí, sí, mucho, mucho Y el amor, sobre todo Claro, y la relación... Con... Yo yo entrevisté a Paco Raval y a Asunción Balaguer a unos unos, unos 12 años en, en, en un programa en TV3 que creamos nosotros, se llamaba Agora. Sí, señor, lo que lo yo. entrevisté a los dos. Y, y, y fue muy emocionante, ¿no? En catalán, además, ¿no? que Paco alguna cosa no la entendía, pero decía, ¿qué me has dicho, sabes? Y, y recordé muy bien esa entrevista, y se la recordé a Asunción Balaguer en el transcurso de esta entrevista de Xavis, ¿no? Y les puse algún trotito, ¿no? Y claro, la compenetración, el amor, la la paciencia... O sea, todo quedaba resumido en una frase que creo que, que sale en el libro, ¿no? ¿no? No creo vaya que sale en el libro. Cuando yo le dije, para ti, para para para, para usted, Asunción, que ha sido Paco Raval, ¿no? Y dijo, para mí Paco Raval ha sido mi... Ha sido mi Mi, mi, mi, mi, mi marido, mi amante, mi hermano mm. y sobre todo mi amigo. ¿eh? Porque, mira claro, Paco Rabal se las traía. ¿eh? Sí, sí, Digamos, sí, sí cierto. Tuvo no solo paciencia con él, sino que aceptó algo muy, muy importante, que dice mucho de su generosidad. Mm -hmm. Aceptó estar en un segundo plano, siendo también actriz, aceptó estar en un segundo plano como actriz porque reconocía que él era mucho más brillante pero incluso como persona eh, consintió muchas cosas para que triunfara paco en su vida ¿no? uh -huh. yo eh, lo le he resumido de tu curiosidad. libro yo yo esto que me estás diciendo perdóname sí. vale eh, yo lo tengo resumido de la siguiente de la siguiente manera no sé si te parecerá correcto la vida una pasión pasión de vivirla su vida y su mundo el teatro. Eh, hay una cosa que dice, que dice ella que a mí yo hubiera marcado y remarcado. Paco rabal a fuego, porque como tú bien has dicho, lo ha hecho todo por él. Rebelde y luchadora, emotiva y familiar, amante y amada por su Paco. Sí, sí me parece un, un resumen espléndido, ¿no? Ni, uh, ni añadiría nada ni enmiería nada ¿no? porque cada uno de cada uno de los conceptos que tú acabas de expresar estaban presentes en la entrevista no uh -huh. también a, a algunos más que leyendo el libro vas descubriendo de... efectivamente de, de esa mujer que fíjate bien ha descubierto eh, la popularidad como actriz uh -huh. eh, eh, de, muy, de muy mayor ya cuando paco ya no ha estado sabes o sea la estrella rutilante que es ella que es muy buena actriz digamos, ha brillado cuando ha dejado de brillar una estrella superior que era Paco, ¿no? Mm. Y ella se lo pasa muy bien, eh, afortunadamente es una mujer que tiene salud, que disfruta en el teatro, que su vida es del teatro, y, y todo eso lo contaba con, con esa punta de emoción que la gente mayor sabe contar las cosas, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, sí, a mí me, me pareció una entrevista muy muy bonita. No, no, es la, que, es la que a mí me ha saltado las lágrimas, por muchos pasajes que tú resumes ahí, Y, y que te hace posicionarte en ese momento ¿no? en esas en esas circunstancias como explicas lo que le sucede eh, cuando fallece en el avión Paco Raval sí, eh, sí, sí, sí, sí, y es que me parece sublime porque es que le has hecho una introducción, una preparación que luego el que lea el libro si no le salta las lágrimas es porque es de piedra o no tiene sangre en las venas, digo yo vamos yo es mi punto de vista yo te he remarcado a Jordi Bonet a Ricard Fonseca Ay, perdona, Fornesa. Y Yajuan Margarit. Yajuan Margarit, sí. Total. Vale. Y, eh, bueno, pues mira, son algunas de las que yo te, te he comentado antes. Hemos coincidido, ¿no? Correcto, correcto. Hemos coincidido y con y precisamente con un hombre que ha sido introvertido, emotivo y notable tempranero. Jaume Aragal. Aragal Jaume Aragal, sí. Eh, eh, me parece que el que... Le, o sea, el que lea el libro se va a quedar con muchísimas cosas nosotros hemos apuntado estos pero hay muchas más cosas escondidas en, en un libro que me parece maravilloso porque te lo tengo que decir eh, he leído y estoy leyendo muchísimos libros últimamente eh, se nota hecho desde el corazón y entregas mucho de ti más que de los personajes por la forma en que lo escribes y Josep Puigbo, muchísimas gracias por estar hoy con, con Oye, nosotros. Muchísimas ¿eh? gracias a ti. Yo empecé en la radio local. Sí, lo Yo sé. soy de, de Olot, en Girona. Yo empecé cuando tenía 14 años en, en, en, en la radio de, de mi ciudad y para mí fue mi universidad. O sea, ahí fue donde aprendí eh, casi todo lo que sé, ¿sabes? Uh -huh. Y sobre todo la radio, más que la televisión, es una escuela fantástica. Sí, quien colabora en ella tiene voluntad de aprender no y eso que me pasó a mí estoy seguro que te ha pasado a ti y a tantos profesionales que hoy nos dedicamos pues a, a la televisión o, o que tenemos nuestra empresa de comunicación o una productora o lo que sea no uh -huh. pero la raíz realmente es en ese medio donde tienes que hacer de todo con pocos recursos y donde la imaginación y, y la entrega no es lo que en definitiva marca la diferencia ¿no? por tanto te agradezco mucho eh, esa atención tuya y de radios parguera hacia hacia este libro que espero que no sea el último no no eh, estamos contigo y yo estaré ya a punto de, de ponerlo para si no poderlo ver al menos luego tenerlo grabado para verlo o sea sí, te lo digo de verdad porque sobre todo la visión que has tenido en el programa y eh, tener a avis personas mayores mis padres me enseñaron a escuchar a escuchar mucho sí, a las personas mayores sí. y, y el y el programa ha acertado de pleno porque en ellos está la sabia de la vida y, sí, y hay sí. que y hay que extraerla como sea sí, sí. pues oye muchísimas gracias por, por estos minutos que he tenido oportunidad de contarte estas cosas muchísimas gracias a ti por, por a estar ti. con nosotros tí, abra gracias, un abrazo gracias un abrazo tí. y buen fin de semana adiós muchas gracias hasta adiós. luego saludo